tan como sus hermanos el fervor americano. Fui a tiranías, cruzada por mi cadenas tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Sufren como sus hermanos el dolor americano. al sol de mayo, que un día no liberta vive pueblo paraguayo sus hijos resistirán hasta el final la batalla y abatirán la muralla al grito de libertad porjarán con sus hermanos el triunfo americano porrán con sus hermanos el triunfo americano comenzamos un nuevo programa de patria soñada vocero de hijos avise paraguay hijos nietos y familiares de mártires del paraguay asociación de víctimas de crímenes de estado por la radio la retaguardia colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo que difunde las megas causas del cóndor ...y la violación de los derechos humanos en la Argentina, Latinoamérica y el mundo. Esta semana la comenzamos con una enorme victoria popular... ...en el pueblo hermano de Honduras. La vuelta contundente de la izquierda liberal... Como un, ...con un partido que unifica a los diversos movimientos... ...y la propuesta soberana... ...ha sido aceptada por el pueblo hondureño... ...en defensa de su juventud, de la niñez, de las familias... ...de la educación, el estudio, el trabajo lícito... ...y como objetivo principal, el combate frontal al narcotráfico... ...a la miseria, a las bandas de criminales llamadas escuadrones de la muerte... ...a las fuerzas armadas sacarla de las calles... ...y darles nuevas misiones en defensa de la comunidad... ...y la reestructuración de la policía... ...terminar con la corrupción en todos los ámbitos... ...la educación y la cultura al frente... ...para eliminar los bolsones de pobreza extrema... ...la educación y la salud como base de lanzamiento... ...para recuperar Honduras para sus trabajadores... ...para los más desfavorecidos... ...el gobierno conservador... Se presentan los últimos años como un gobierno de neto corte fascista, vinculado profundamente con el narcotráfico, la trata y el crimen organizado, donde el latifundio, los desalojos violentos en favor de las empresas multinacionales, accionistas extranjeros, el monocultivo y la criminalización de la protesta social. Cualquier parecido con lo que sucede actualmente en nuestro país no es mera coincidencia, sino una misma postura corrupta avalada por los norteamericanos con el contralor de los dineros sucios de la de la droga y de los tráficos por parte de la DEA y los nefastos acuerdos de seguridad mutua con los Estados Unidos en los cuales este Se puede arrogar el derecho a ocupar el país si sus intereses económicos y geopolíticos se pudieran ver afectados. Estos acuerdos espurios que nos rebajan a los países a meras colonias coordinadas por la OEA su, eh, como su oficina de colonias de Estados Unidos. Entramos en la situación de nuestro país. ...que está entrando en un circuito de violencia muy peligroso. Queremos cambios y no es la forma, la violencia contra las mayorías... ...no es el mejor camino para preservar lo que se obtuvo de cualquier manera. Generalmente vulnerando derechos adquiridos... ...y el articulado de los derechos y obligaciones consagrados... En la Constitución Nacional vigente. No hay derecho absoluto en la propiedad privada cuando esta vulnera en su ejercicio los derechos de los demás o el medio ambiente. La quema de los campos y los humedales atenta contra el ecosistema y por ende contra la calidad de vida presente y futura de los de de los humanos en el área. Todo tiene que ver con todo. Y hoy esa frase tiene mayor significado. Los desalojos que se están realizando sin orden judicial, con directivas amañadas, sin legalidad legalidad alguna, pues vulneran expresamente la Constitución Nacional vigente y el Código Penal Paraguayo, que tanto lo han meneado unil, últimamente para perpetrar los despojos de las tierras ancestrales a comunidades que no han aceptado su posible traslado. Hay que ubicarse en el plano del derecho y la legalidad o empeñarse a futuro en actos reñidos con la legalidad, pasibles, por lo tanto, de ser demandados por la comunidad nacional en la devolución expresa de lo robado a sus legítimos dueños y con pago de sumas multimillonarias por los daños causados. Las pérdidas humanas no tienen precio. Las pérdidas gestantes por agresiones, por violencias a las madres, son crímenes de lesa humanidad. No tienen eh, fin, no, tiene, no prescriben, porque se entiende del daño que se está provocando. ¿Qué contradicción de los que veneran la muerte, pero se llaman pro-vida?, Por ahí resulta que los gestantes de las madres originarias no son humanos para estos engendros. quienes no son los humanos aquí? ¿Dónde están los rasgos de humanidad que prevalecen entre quienes? Sabedores, además de la actitud pacífica de estas comunidades, se les animan porque saben de su casi indefensión absoluta. ¿Qué puede hacer una flecha de caza? ...contra una pistola, escopeta o ametralladora... ...hay una entereza enorme en ese enfrentamiento totalmente desigual... ...entre una flecha y una bala o balín de goma y plomo... ...es el ejercicio de la defensa primaria de sus familias... ...de su comunidad y su tierra ancestral... ...no es un desacato a ninguna autoridad... Ya que los desalojos al ser ilegales carecen de todo derecho y aunque tengan los uniformes de la Fuerza de Seguridad del Estado, sean policías o militares, no tienen ningún valor ante las leyes. Solo un fiscal o juez corrupto, venal de la narcojusticia puede avalar estos hechos. Todos están inmersos en los mismos lodos putrefactos. Aquí está, creo que a propósito, vinculado el tema de los despojos a las comunidades originarias con las tierras mal habidas y los terrenos fiscales. La venta a colonos europeos tiene la finalidad de, entre comillas, mejorar la raza de los saqueadores y al mismo tiempo obtener un respaldo de los gobiernos a sus connacionales en caso de cualquier eventualidad social desfavorable. Recuerden, que los Estados Unidos se arrogan el derecho a intervenir en los asuntos internos de otros países si sus empresas y o, en, y o intereses geopolíticos se ven amenazados. ¿Qué tal si todo a todo esto le sumamos la OTAN? Y tampoco es una casualidad. Es la raíz de todo lo que está sucediendo. Es el modelo que va afia, afianzándose en en el mundo a medida que los sectores otrora marginales de la sociedad se van afirmando en el control del Estado capitalista, que es el, es el capital financiero internacional, con el concurso inestimable de los fondos que provee el, al sistema los dineros provenientes de todos los tráficos que existen, ...drogas, personas, órganos, armas, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando de tráficos, nos viene a la memoria un caso reciente... ...que tiene visos políticos y vergonzosas venganzas personales. Nos referimos a la hija de una presa política, eh, Carmen Villalba... ...que ahora ya es rehén, ya cumplió todas las causas armadas contra ella pero la retienen una temporada sin fecha. Nos referimos a Lichita Oviedo Villalba, detenida y desaparecida en democracia o debemos decir con propiedad democr Al asesinato de las primitas, la detención sin causa real de su tía y madre de una de las niñas y su propia desaparición ...luego de ser detenida por personas de civil y uniformada... ...lo que no puede quedar en la nada... ...se ha comprometido a la investidura presidencial... ...en todas estas maniobras... ...y debe ser aclarado sin falta y lo más rápido posible... ...estos hechos han traído como un signo maléfico... ...el aumento del sicariato en el país... ...el asesinato como recurso político... En campaña inclusive, lo que nos trae a la memoria situaciones parecidas en otros países del continente y sus resultados prácticos, ninguno positivo para la civilidad. También esto tiene su correlato en una mayor violencia social intramuros, la enorme cantidad, el aumento de los casos de violencia familiar que ha traído el encierro continuado, indeseado, de toda la sociedad por las pandemias y que ha puesto en la mira como víctimas propiciatorias a la mujer y la niñez en el centro. El tremendo aumento de las violencias contra la mujer y las violencias inadmisibles en cualquier circunstancia contra la niñez, como si las primeras fueran de alguna manera las culpables de la falta de trabajo, de las miserias, de las estrecheces económicas, de la falta de un montón de cosas a las cuales estamos acostumbrados y no, no podemos volver a retomar. Y para peor, el Estado se desentiende con medidas parciales para ayudar a las víctimas de esa violencia absurda. No hay casas de acogida permanente para estas mujeres y sus hijos. Deben haber refugios permanentes para cubrir, en parte, estas zonas oscuras del relacionamiento humano. En el general veo a mis congéneres llegando del trabajo, buscando una cerveza, prender la TV y desentenderse de la casa y los hijos, o como mucho antes que eso, saludar, mirar cómo están y luego la rutina sin ayudar en nada. Y quejándose de todo, sus frustraciones las descarga en su compañera de vida o en sus hijos o en ambos. Es la sociedad la que anda mal, no la familia. Es el sistema social injusto el que debe ser modificado para que todos tengamos mejores opciones. Destruyendo la familia se destruyen sueños e ilusiones. Tenemos una serie de problemas a resolver y muchas preguntas sin responder. En estos días se resuelve un tema tan candente como lo es el de Itaipú. No podemos darle un tranco de pulga al Brasil de ventaja. Demasiada ya han sacado en todas estas décadas desde que empezó a funcionar. Demasiado es lo que hizo ya el Paraguay por ellos, siendo que la represa está enteramente en nuestro territorio y son ellos los que han sido permanentemente los peores socios y vecinos nuestros. Hoy ya pretenden quedarse con la represa y toda la electricidad con un remanente para el Paraguay quedaría risa si no fuera tan nefasto. Y como si fuera poco, el aumento incontrolado de las áreas deforestadas preanuncian unos calores aumentados, cercano a los 60 grados como ya se vienen dando en otros lugares donde el promedio era del 50 a 54 grados. Lugares que en su momento fueron vergeles, hoy son desiertos. Tenemos calores que en algún momento llegan a los 55 grados, pero el aumento es catastrófico para la vida humana, la flora y la fauna. Debemos aclarar también que el ganado vacuno tiene su parte en el cambio climático y que el aumento del área de cría de pasturas atenta contra la vida humana, por cuanto el bosque el monte nos beneficia mucho más que la vaca debemos tirar semillas para generar bosques nuevos con semillas de la zona no de árboles de otras partes del mundo nos beneficiamos todos si en vez de pastura se plantan árboles de moras y se le da el ganado como parte importante de su dieta nos beneficiamos todos Se les, de, se les da gramíneas como la quinoa, por ejemplo, en vez de pastar a campo. Es aquí donde se demuestra que las disposiciones sobre la propiedad, cuando en el mundo había más tierras para cultivos, sin sacar un árbol que personas. Hoy la propiedad debe ser social y privada solamente la casa y el coche, lo que no implica necesariamente que cambie de manos, implica que deben cuidarse y usarse de acuerdo a leyes y resoluciones que que establezcan un uso racional y no voluntarista o caprichoso. Así como también los plantíos del monocultivo deben ser los que la sociedad considere beneficiosos para el conjunto y no sólo para unos pocos que encima son indeseables aquí y en sus países de origen. Los agrotóxicos necesitan agravan las condiciones negativas en el medio ambiente y han sido reemplazados en gran parte del mundo por otros menos agresivos al medio ambiente. Debemos aplicar las mismas leyes proteccionistas que las que aplican los países más adelantados en todo sentido. Muy bien. Para la opinión pública las personas de buena fe, con conciencia ciudadana y de buen corazón. La que habla, hermana Raquel Peralta, misionera sierva del Espíritu Santo, representante de las hermanas que en este momento están acompañando a los indígenas en situación de desalojo, además de ser miembro de la Confederación de Religiosos y Religiosas del Paraguay conferpark cuya presidencia me toca ejercer actualmente, quiero expresar que este segundo desalojo de la comunidad de Cerrito de Arroyo Guasú en Alto Paraná es una situación que duele, indigna y avergüenza. El Estado paraguayo y este gobierno de turno son responsables de esta situación. Duele ver a los verdaderos dueños de estas tierras como primeros habitantes de lo que hoy es el Paraguay con aparato del Estado siempre al servicio de los terratenientes el agronegocio las multinacionales y por supuesto el narcotráfico la narcopolítica ver atropellar violar y pisotear la dignidad y el derecho territorial de los pueblos indígenas. Me uno a la voz altamente profética del padre Miguel Fritz en el día de ayer en Cacupé. Basta de desalojos. La Constitución Nacional garantiza a los pueblos indígenas la ocupación y el usufructo de los territorios ancestrales. En realidad estamos asistiendo, observando y siendo parte de un proceso de desalojo, de un proceso de genocidio, de genocidio con nuestro silencio y pasividad ciudadana. Es un proceso de nunca acabarse en nuestro país. ¿Por qué digo esto? porque el Código Penal Paraguayo, en su artículo 319, dice forzar a una comunidad a la dispersión es genocidio y es un hecho punible, ilegal y altamente inconstitucional. Nuestra solidaridad y ánimo a todos los aliados de los pueblos indígenas, ...de manera particular con la comunidad abah guaraní de Cerrito. Dios bendiga nuestro país. Y parafraseando al Papa Francisco digo... ...que este hecho y otros hechos parecidos... ...y estas personas que fungen de autoridad... ...no nos quiten la esperanza de un Paraguay mejor... Muchas gracias. Amua, arricura y yevyasa y no memoria juri, ay de ñemo kumatan. soldado parte le digo ay tu kumborpa. Arricura y ojo nerecado cuero getaepo. Amua. Moria kumem ysha copio o llevo ve. Arricura y auto peguatane cuero güejino Por que juro que te i l'efecto ha. Algui cor aquí que pesa trou. Te Volia que m'emput i pora ro en vida cora haste jo u. Algui cora i ja que Tembu way mijo puro cairai mi jone voy abae Harikura ili tusil puro de te Uriajumenpy oñepy sangaro que está allí y quashai bana Harikura y ta uihon aro lo pongo a su fuera mo aara y vaí como un moitu yupa y te pama y ulta pa ve Rico penganoramante genigema, tibos sabe cuera yandería y güe, que vaí como un nogui tu jupa y tema, olia cubio pa ma y güa pale, rico penganoramante genigema, tibos sabe cuera yandería y güe, que vaí como un nogui tu jupa Bien, Bolivia ha dado un ejemplo de lo que es la movilidad popular, de lo que significa la movilización. 200 kilómetros en una semana y más de un millón de marchantes. El 55% del pueblo que votó por este gobierno popular se reafirma en las calles. Fueron multitudinarias las columnas que ingresaron a La Paz en apoyo al gobierno de Lucho Arce. La marcha patriótica fue un contundente rechazo a las maniobras de la derecha golpista y encabezado por el presidente Luis Arce Catacora y el líder histórico Evo Morales. Más de un millón de ciudadanos trabajadores bolivianos. Cuando el pueblo se moviliza no hay fuerza que se le pueda oponer en defensa de la democracia y el gobierno popular, que las derechas con Estados Unidos al frente pretende desconocer permanentemente. Bueno, en Venezuela hubo elecciones muy muy difundidas porque participó una parte importante del de la oposición derechista y ultraderechista que fueron perdonados este, para participar y en uno de las tantas este, irregularidades detectadas sobre todo en el estado de Barinas donde el PSUV el partido de gobierno no acepta que pueda perder su candidato por medio de la CN de la del, ...del Consejo Nacional Electoral... ...ahora sale con que el candidato opositor... ...estaba inhabilitado para participar... ...pero eso no lo dijeron antes... ...lo dicen ahora... ...después de que se han dado estas este, irregularidades... ...bueno, será el primero entre los fascistas... ...y guarimberos que fueron liberados... ...que es inhabilitado... ...es decir, ahora no solo serán los comunistas y los comuneros los inhabilitados porque la APR en todo Venezuela ha sido perseguida sin pausa la izquierda disidente con la postura de los de, de los maduristas ha sido muy perseguida y eso ha sido este tomado por este los los miembros de la de las naciones de las naciones europeas que vinieron a, a verificar y eso también pasa algo parecido en una intendencia donde un comunista lo dejó fuera de carrera al candidato oficial y hay una secuencia de no aceptar los resultados la nueva burguesía revolucionaria, entre comillas, se viene con todo. Al mismo tiempo atacan y presionan a las voces decidentes. Pero también en esto hay que decir que en esta situación última son los candidatos elegidos de la oposición los que han salido con toda la fuerza a tratar de destruir las voces disidentes. Y vamos a escuchar un audio de una este, periodista eh, venezolana que denuncia esta situación. Saludos, les habla Modaira Rubio, periodista, articulista de la revista Controversia, integrante del Observatorio Venezolano de Comunicación Oveco y de la Red de Comunicación Popular y Alternativa. Desde este espacio quiero solidarizarme con nuestro director, Ronald Leal Pereira, quien está siendo difamado, amenazado y acosado por grupos de ultraderecha identificados con sectores de la oposición que obtuvo cargos de elección popular este 21 de noviembre por su cobertura independiente de los eventos acaecidos en Barinas en los últimos días. Repudiamos el uso de tácticas filofascistas para amedrentar a la prensa independiente y comunitaria. Ya una emisora comunitaria fue atacada explosivo 88.7 FM en Zamora. Alertamos a la comunidad sobre sectores que buscan generar caos y violencias en Barinas. Sean del bando que sean, debemos denunciarlos. También hacemos un llamado a las autoridades a velar por la integridad física de los periodistas independientes que están ejerciendo funciones en las calles y por la de aquellos que han sido abiertamente amenazados por sectores plenamente identificados a través de las redes sociales. Desde Barinas decimos no a la censura, no a la violencia y no a las amenazas contra la prensa independiente. La de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra, piden la vida y le dan un siglo pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi manso tierra. Yo sé que un día tuviste sueños. Fuiste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque río sea muy manso, poquito a poco. Se enfrenta al mar, y vuelve tu canto de tu rupiel, llena de gritos el cardonal. Hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar Hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a centurar A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va la sangre joven y el sueño viejo pero dejando de ser pendejo esa esperanza será verdad vuelve a tu canto de tu piel llena de gritos el cardonal que hay semerucos en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que semerucos hay en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Vuelve a tu canto de turupiel, que el pueblo manso ya escondarás. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turupiel, que zapamates ya se vistieron. Con cuares manos rosarenos, dulce mejilla la de mi pueblo. Ya la segunda le está doliendo a mi pueblo manso. Mi manso pueblo vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Que hoy se merucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar, que se merucos y en el cerro. Y la gente empezó a sembrar sol colorado viento del este se abren los brazos del gran durmiente el Chivo Manso Siempre lo arrean Que eso no pasa si es montarás El Chivo Manso Siempre lo arrean Que eso no pasa si es Vuelve en tu canto Del curupiel Que el pueblo manso ya es Vuelve en tu canto Del curupiel Que el pueblo manso ya es Cada 29 De noviembre conmemoramos los pueblos en lucha por la dignidad, la libertad, la soberanía y la democracia, el Día Internacional de Solidaridad con el hermano pueblo de Palestina. Es lo que nos otorgó una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas ante la manifiesta desidia y negligencia y falta de voluntad política de la propia comunidad internacional, incapaz de modificar en el terreno una situación de facto creada por Israel y permitida por acción u omisión por el concierto de las naciones, al ocupar militarmente el ciento ciento del territorio destinado a la creación del Estado palestino, independiente y soberano, con manifiesto apoyo de los Estados Unidos de América, la mayoría de la Comunidad Europea y la OTAN, y los gobiernos conservadores árabes. La incapacidad para lograr el respeto irrestricto de los derechos humanos del pueblo palestino a los derechos de la niñez, y la in incapacidad para ejercer cualquier medida coercitiva para hacer cumplir la larga lista de las resoluciones, tanto de la propia Asamblea General, como de su Consejo de Seguridad y que hasta hoy son letra muerta. Por eso visibilizamos, por eso reivindicamos sus derechos inalienables que son el de todos los pueblos, por eso denunciamos junto a ellos la colonización ilegal del territorio palestino y la ciudad de Jerusalén. Palestina ha sido reconocido como Estado independiente por más de 130 naciones, debemos llamar la atención sobre lo que falta para hacer cumplir la ley, la creación de un Estado palestino independiente y soberano con Jerusalén como capital. El pueblo palestino mantiene viva la llama de una resistencia que pervive pese a toda la opresión, una opresión que valida toda la forma de lucha tal como lo consagra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no hay renuncia a la lucha, no hay relativización de los principios. La justicia y la ley internacional los avalan. Desde el Paraguay y Latinoamérica y el Caribe, reafirmamos nuestra voluntad y decisión de apoyar incondicionalmente al pueblo libre de Palestina. Palestina vencerá. Baixapa. Taneko eporainte epaqete dia epeja ese mi mañamba eicha pa korahymbe gukatuña puyse yinda yvitu piru upytuta nde ahomi kangymi wirami mi pura heinda puysa tombohory haywotyopaichaguatombo yewandresa arapya jungo iporanda iporimbojojaha hay mañã voybatey vanga remomoravo emeqa guilleco ara taneko eporainte i��은 noen espanyol problemes. fuertem amb els deixes Здесь en guia d'avui elge aban mission a quien són al museu ram Menguen l'eganeus a l' смотреть a l'estigable'm. Le diré a ell sp nainhos si athletes butisis lu�시lepgèlgans. Ontem haré el desequilibrar perPlus al Copentó i hem U peisaiter eyapono ne anaj esa cabeta o mi impiha ojajeiveta tan eco eponaite e paqe tetia e pe han derekoharu pie guatavo guaiteguiñe pora enohe hahikuavo i koharupi o ineno cojepy arasy nde ahoi e mba ene muangecoiva embojoryneñe a embopyahundereko ...es eh, para que te tea epe jaeme agua árabe de ...taneco es por Haití. Volviendo a Honduras, le damos un lugar para que exprese su pensamiento... ...al compañero candidato a diputado ya electo del Partido Libertad, Libertad y Refundación... ...más conocido como Libre, del hermano pueblo de Honduras que está escribiendo nuevas páginas de lucha y coronación de la resistencia popular que van, mantuvo en alto durante los últimos 12 años, contra la narcodictadura avalada por los Estados Unidos de Norteamérica, saqueando con la fuerza de las armas los recursos naturales y asesinando a centenares de, de líderes sociales, políticos y ambientales o de comunidades como Berta Cáceres. Heidi Fulton dice que los hondureños regresen a Honduras Yo le digo a estos gringos manjosos Que nos regresen todos los millones que se llevan de este país Traigan todos los millones que se roban de Honduras Los norteamericanos Llévense la base de palmerola, llévense la barrieta de este país Ustedes quieren jugar con la dignidad de nuestro pueblo Ustedes, los norteamericanos Han pisoteado este país, lo han hecho como han querido Se han robado todos los recursos naturales y nos han puesto esa base palmerola, como que nosotros no estamos en guerra, no jodan, estamos en guerra contra el hambre, contra la miseria, contra la indistrucción, no sean bárbaros, dejen de seguir saqueando este país. Con carguita vengo llegando, de allí nomás tengo aromados Con mi carguita que van tirando mis cuatro güeyes confiando en Dios Con mi carguita vengo llegando, para venderla aquí en la ciudad Por eso llego siempre cantando, el canto alegre del Paranal Con mi carguita vengo llegando, de allí nomás tengo aromados Con mi carguita que van tirando mis cuatro bueyes confiando en Dios con mi carguita vengo llegando para venderla aquí en la ciudad por eso llego siempre cantando el canto alegre del bananal con mi cargamento pregonando voy el oro verde porque yo soy bananero con mi cargamento muy contento voy y transpira con asombro el forastero Bananero, ay bananero soy Ya me alejo, ¡ay, pronto ya me voy! Y se lleva el viento, me alegra el fregón y me grita en un momento, bananero y mi verde cargamento se me aleja y se llene de dinero mi bolsa. Bananero, ya no soy, ya me alejo, ya me voy. Bananero, ya no soy, Me alegra el perejón y me grita un momento bananero Y mi verde cargamento se me aleja y se llena de dinero mi bolsa Tenemos la opinión de un miembro del Parlamento Nacional cuando se estaba tratando la perversa modificación del artículo 142 del Código Penal Paraguayo que tan arteramente como ilegal y venal en beneficio de los latifundistas locales como los colonos europeos y los narco ojeros brasileños la están aplicando con la deliberada omisión del Estado Nacional ...para que luego se planteen los hechos consumados. Inclusive, se están planteando agresiones a comunidades cuyas tierras... ...pertenecen al Estado paraguayo o a las comunidades originarias... ...que tienen un estatus especial avalado por las Naciones Unidas. Volveremos una y otra vez para que no queden dudas... ...de que los derechos son inalienables y permanentes por más que hoy agredan y destruyan, el mañana será de los pueblos y vuestras maniobras serán vuestra condena. Muchas gracias, señora presidenta. Cuando no hace mucho, en este Senado discutíamos la modificación del artículo 142 creo que del Código Procesal Penal que aumentaba las penas por las luchas de la recuperación de las tierras ancestrales de los pueblos originarios. Este proyecto de ley presentado por el Partido Patria Querida, un partido de derecha que yo creo que ya está rayando la ultraderecha que busca precisamente mantener el estatus quo en cuanto a la distribución de las tierras en la república del Paraguay. No tiene Otro espíritu esta ley aprobada tambor batiente que criminalizar la lucha por la tierra de los pueblos originarios. Se quiere mantener un status quo en donde 12.000 personas poseen 30 millones de hectáreas y 150.000 indígenas poseen un millón de hectáreas. Y ni hablar de las 300.000 familias campesinas que no tienen un metro cuadrado. En ese sentido, denuncio la actitud del Ministerio de del interior y de la Policía Nacional que ha desalojado a la comunidad caapotí del pueblo abah guaraní de Itacurí. A pesar de existir una orden judicial, un amparo, jueces y fiscales incompetentes que solo tienen en cuenta 12 títulos truchos, la propiedad es del INDI, inscrita en los registros públicos. De la misma manera, hoy estamos asistiendo a un desalojo O parellete lo nuestro en primavera Ale y can de ver mundo y yo Llorando por las noches jamás el que entra y no sale. Con Stroessner no se sale. Pero como pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita, seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quién no haya pedido. No sé, yo decía, alguien, alguien algún día, la banco. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá, así que la paz que se siente es inmensa y ellos no necesitan. Den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más y se van a sentir igual que yo. Feliz, feliz porque hicieron algo por sus familiares. Una gotita de sangre, nada más. Estamos terminando el programa. Ayer se cumplió otro aniversario del secuestro y desaparición de Miguel Ángel Soler Canale y Derlis Villagra Arzamendi. El primero, el primero fue a su vez el primero identificado en nuestro país. Hecho que marca también el ineludible compromiso de vida de seguir acompañando en la tarea y como él lo disponga, al doctor Agust Rogelio Agustín Goiburú, hasta que podamos recuperar a las y los luchadores caídos en pos de la vida digna para todo el pueblo, las libertades humanas, el progreso social y la paz en el Paraguay. Gracias.